Ahora, comienza... Mis hijos están con el padre... A ver, otra vez, otra vez... Mis hijos están con el padre... Okay. ¡Qué hombre! Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Julio? Sí ¿Cómo estás? De la retaguardia te llamo ahora hola, ¿cómo andás? Muy bien Bien, ahí salen, ¿eh? Ah, Julio Pardo bueno. un gusto vos también Vos también estás saliendo al aire en este momento, ah, Julio Ah, buenísimo Por fin escuchamos tu voz y podemos conocerla Y no solo eh. el efecto de tus ecualizadores <risa> <risa> ¿Cómo estás? Igualmente, muchísimas gracias Aquí estamos con un programa en vivo también Que ya estamos cerrándolo Muy bien, Julio. Bueno, un gusto conocerte. Repito nuevamente. Y ya empieza. Entonces, mis hijos están con el padre. ¿Cómo te preparás para el programa? ¿Vas a estar chateando con alguien en particular? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo te estás preparando para, para mis hijos están con el padre hoy? Por ahora no me estoy preparando, pero ah. ya no empiezo a escucharlo y... A ver no. qué dicen. ¿Qué? Ya no empezás a escucharlo. ¿Qué tal, Julio? Te habla Silvio Florio. Nobleza obliga. Queríamos agradecerte... La operación técnica de toda la semana, que nunca podemos hacerlo al aire. Bueno, muchísimas gracias. Julio, ¿qué ventanas tenés abiertas en este momento? ¿Qué ventanas? Sí, y cuando digo ventanas me refiero a la computadora. Ah, ahora voy a poner la retaguardia. Ah, muy bien, muy bien. Eh. Bueno, bueno, muchas uno. gracias. Bueno. Un gran abrazo, Ahí van Julio. van al aire y van a estar por las 6.90. Salimos en AM690, entonces, gracias Julio Pardo por la puerta grande. Gracias Los que te hablaron, Julio, fueron Braulio Domínguez, operador técnico, Diego Adur, co-conductor, y Silvio Florio, co-conductor. <risa> bueno, gracias. Gracias a vos. Todavía no la visitaste. Oh. Son los últimos días El pasado ya llegó ¿Qué estás esperando? Ambientes cálidos y lujosos Salude de lejos a los aficionados a tan pintoresca disciplina Cenas show escenografiadas ¡Le vas a dar la mano a unas muy fededignas réplicas robóticas de Lenin y Stalin! Intercambio objetos. Adquirí los gorros y camisetas oficiales del evento. Jubilados y estudiantes, 5% de descuento recortando este audio. ¿Te lo vas a perder? Sí, porque el pasado ya llegó. Comunistacópolis, en Villa Celina, o también en el Hotel Oxelts en Miami, USA. Ceremonia de clausura, karaoke gigante en el campo de gol. Comunistacópolis, son los últimos días, el pasado ya llegó.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 46, pibes, tener una moto y no saber qué es el 46 es como que te guste el fútbol y no saber quién es Maradona. De esta emisión, adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. ¿Mm? Buenas noches a todos mis estimados compañeros Buenas noches Diego Adur, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? <ríe> Bien, ¿y vos? Ya nos saludamos antes, no entiendo esta, esta dinámica de saludarse constantemente cuando el programa, cuando la luz de aire parpadea y nos dice que estamos en el aire Uno de los más famosos rellenos radiales es el saludo Hola, ¿cómo estás? Braulio Domínguez en Conducción Técnica Muy bien, ¿cómo están ustedes de ese lado de la pecera? ¿Les falta el aire? ¿Les pongo más humedad? ¿Qué, qué están necesitando? Sales marinas para nadar en Ahí esta pecera radial papás. Y ese alimento para pececitos que nunca me acuerdo el nombre Contanos vos cómo está Silvio Florio entonces Sé que venís de, de un empacho, estás un poco mal de la garganta Pero eso no va a impedir a que los seguidores de Florio se deleiten con la voz del Tigre Silvio Gracias León Adur, gracias también a Oso Julio Pardo, gracias a la Ardillita Braulio. Estamos... Estuvimos, estuvimos hablando con Julio Pardo para los desatentos en el comienzo sí. del programa, Él es quien nos opera por la m 690 por aquí por la retaguardia nos opera Braulio Domínguez. Se sí, porque usamos el sistema de doble operación... que es el número uno en el mundo, el que Ajá. se usa en los estudios más profesionales de Estados Unidos. Si algún error se llega a escapar de esta consola, está Julio Pardo para Muy encargarse bien. de corregirlo. Así es, próximamente se va a realizar una operación, un híbrido de operadores técnicos. Van a tener dos manos o diez dedos como los famosos manos del Eternauta. Como los famosos manos del Eternauta. Y aquí estamos entonces, mis hijos están con el padre, en su emisión 46... Saliendo en esta oportunidad volvemos a la retaguardia al estudio Víctor Basterra 46 Diego hola o hola Rodi 46 es el colectivo que pasa por las Villas mis ah y vos atravesaste por alguna zabaleta el otro día pase camina vos Rodi pasaste por la zabaleta me animé ahí en Pompeya sí muy bien y te pasó no pasó nada esto no es un todo mito podés caminar tranquilo es una sensación de inseguridad como dice la gente ¿Qué? ¿Eh? Sí, eso. ¿Eh? Ah, te estoy, te estoy pinchando. No, no. Rodi, nos dijeron, ¿Tierno? nos contó un pajarito no. que estuviste haciendo más audios esta Me semana. Me muero, Rodi, en serio. Es, es el primero en realidad, porque ¿Cómo? antes mentí, en otro programa mentí, no era el primero que no, había hecho. Habías lo... preparado un audio con no. la información de nuestro auspiciante, Rodi. Oh, lo había hecho mi tutor pedagógico. Ah... ¿Y en esta oportunidad puedes adelantarnos un poquito de no, qué no trata sé, el audio? No sé. No, no, no va a poder ser porque sí. tenemos la entrevista si le da manija al chico. Está bien, perdón, Silvio, tenés razón. ¿Qué te pasa, viejo? No, no peleen, no peleen. Bueno, tenemos información eh, en la enfermedad de este día. ¿Vamos a hablar de quién, Braulio? vamos a hablar de alguien no muy conocido, aunque todos escuchamos siempre el apellido de Para, este señor. Es una adivinanza. Alguien no muy conocido y escuchamos el apellido de este señor. Oh. Un día como hoy, 9 de febrero de 1894, nacía Enrico Saúl Orsay. Oh. Jugador de Platense que se caracterizaba por quedarse muy, muy solo arriba y no bajar nunca. Orsay se pasaba el partido charlando con el arquero oponente. A veces se aburría tanto que cambiaba camiseta con el arquero sí, pasame, antes de terminar el partido. Pásame tu uso, pásame tu uso que tengo frío. Esta situación daba lugar a múltiples equivocaciones. Como la histórica hazaña frente a Newells en el 25. Donde atajó el mismo Orsay, el penal que pateó el mismo. Y después el mismo metió el gol de rebote. ¿Lo okay. recuerda usted, Octavio? Claro, yo lo vi debutar a Julio. Para. Lo vi debutar a Julio Orsay en el 25, el año que Boca salió campeón de honor. Campeón de honor. Porque había hecho una gira por Europa con un equipazo. Américo Tesorieri, y Vidoglio. Charruti, Barallo, Capeletti, Gra Gracias, Musitelli Franca, Chela y Polinás Hoy lo recordamos a Orsay Con el nombre de esta contravención Futbolística Y aunque muchos no lo saben Grondona pidió ser enterrado al lado de él Y así ah, se hizo Un adelantado, don Julio Porque cuando muera, dijo Julio Quiero estar bien arriba señalando fútbol. el cielo. Como Orsay. Como Orsay es, cierto. es de la época de Chuenga, de la Chuenga el Orsay. Es de, de la época de Chuenga, incluso a veces se iba tan arriba que llegaba a la tribuna y se ponía a vender Chuengas, ¿no Ay, Octavio? Realmente. Claro, porque tiene razón el muchacho, el cine antes era una fiesta. El cine, está, el está cine hablando también. del fútbol. fútbol Pero está. bueno, son dos pasiones, fútbol, ah. fútbol cine y hipódromo. Las dos pasiones de los argentinos. Sí. Pongalé, es póngale, póngale, Porque antes con cinco guitas te veías tres películas. ¿Con cuánto, perdón? Cinco guitas, pibe, te veías tres películas. Con cinco guitas te veías tres películas, de corrido Ay. se veían en, en corrido, ese momento? La, a mí me gustaba la de Cowboy, de Tom Mix. Cowboy. Me gustaban oh. las muras de Buster Quito de chaplin Octavio duraba menos las películas en ese entonces. sí, duraban menos porque también había números vivo. Estamos hablando de la década del 30, no sé estoy medio desorientado en los tiempos. Estamos hablando de década del 30 y 40, la época del cine de oro argentino. Las butacas eran de oro. Que digo, hasta la butaca era un derroche el cine oh, En bueno. esa época. Y recordemos que no, no había <risa> televisión por cable, no había, no había televisión. Digamos, era una, una de las pocas diversiones que había, ¿o no, Octavio? Y, y diversión sana, además. Diversión sana. No solo de no las pocas, sino... Sana diversión. No había maldad. No había maldad. Nosotros subíamos al Pullman, íbamos con mucha chuenga y se la tirábamos a los ah, pica... los gilitos de abajo. Eran picaros. la película. Ahí. Y se armaba una de siluatina. Oh. Antes de empezar la película. Antes de empezar. ¿Qué película recuerda como, bueno, como el cañonero gran... de Giles? El cañonero de Giles. Con Luis Andrini, un película. En San Andrés de Giles. No, era. rememoraba a la delantera de ah. River en el 31. Peuchele, Bernabé Ferreira, Calisto Marumaluchea, que era un bajo que vino acá a jugar, jugaba con una bolsa, la bolsa. O sea, Adentro Rubén Paz, también Victorino. El pase viene para Victorino, Barbero, la escándalo la recupera Rubén Paz. Y si querías irte con una señorita al cine, bueno, bueno, bueno. Trabajo fino. ¿Cómo iba empilchado Pedro y al cine? Punta en blanco. Puntamela. Punta en blanco, ¿sabes que una vez iba de punta en blanco al cine y se me cruza una rata? No. se me cruza una rata y le pego le pego de chanfle a la rata y se la estampa un tipo en el traje blanco oh, y le muerta quedó el manchón, la rata? no le quedó el manchón pero la agarré de voleo como venía Sí, tres dedos como dicen ahora ustedes de tres dedos uh -huh. antes les decíamos de chanfle de chanfle mira de chanfle. De chanfle. Qué lindo pendreli gracias bueno, gracias pendreli que por siempre decir, lindo. <ríe> no, que un simpático que últimamente está, está más noble ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Te está cargando! No, oh, Octavio, yo le tengo un gran respeto a la gente de edad. Oh, ¿qué, pero, ¿Qué me estás diciendo qué? Edad, edad, edad. Tu sola salta y la madrugada te ha de encontrar Allá en el yerbal Ponderando el filo de tu machete en un sapucay Lindo de más La esperanza verde que la tijera pone a tus pies Es reflejo fiel de la tierra roja y hermosa que te vio nacer empalpado de sudor motiritando de frío cargas el guante raído vecino que dios te dio en tu día mi canción quiere llenarte de halagos Tarefero de mis pagos orgullo de mi región Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región seguís igual con tu cara ya continuamos así así ah, con mis hijos que están con el padre con este tema del chango espajuco y qué pasa yo te pido te pido que me pases un mate silvio florio ¿Cómo no? no te va a costar nada no va a tener ningún inconveniente no. no pesa nada un mate no pesa nada uno dice qué problemas puede acarrear uh -huh. Pero no voy a ser yo quien te responda, Silvio. Cómo que no, cómo que no. Te voy a contar, eh, vamos a hablar con María Luz Roa. Ella es una socióloga, yo la conocí cuando estaba presentando su obra de teatro Carne Oscura y Triste, ¿Qué hay en ti? Ajá. En el Haroldo Conti, ahí en la ex exma. Ella, si no me equivoco, tuvo su tesis doctoral sobre este tema de los tareferos en misiones. Y queremos charlar un poquito con ella sobre las problemáticas laborales que tienen... Ajá. Estos hombres. Y a ver si producción me acompaña y, y María está en línea. Hola. María, Hola. María Luz, ¿cómo, ¿Cómo estás? Andan? Buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, qué bueno. Primero, gracias por atendernos, por no, participar ustedes, de Mis Hijos Están, el están con el Padre. Muy amable. Y bueno, para empezar queríamos eso, saber un poquito. Nosotros tenemos información de un artículo que leímos de la Universidad Nacional de Misiones. Ajá. Tareferos, marginalidad y exclusión detrás de la yerba mate Un polémico titular Que deja muchos interrogantes, muchas preguntas Acerca mm. de este particular oficio Sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, la tarefa es, es la, se le dice localmente En, en misiones y en corrientes a, a lo que sería la cosecha de yerba mate Tarefa significa tarea en, en portugués Bien, vale la pena la aclaración. Sí. <ríe> y, y bueno, eh, yo... Eh, actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el tema y bueno, la obra de teatro Carne Oscura y Triste trata también sobre esa problemática que es sobre, bueno, las condiciones de trabajo y de vida eh, que, que tiene eh, esta gente que son cosecheros de Cervamate. Eh, antiguamente, antiguamente no, hace apenas 20 años uh -huh. eh, era una población que era rural eh, y, y después de la crisis de la yerba, en la década del 90 cuando se desregulariza todo... En, en Misiones se desregulariza el mercado de yerba mate. Sí. Entonces, producto de, de, de la caída del precio de la yerba, la, la actividad entra en crisis y esta gente empieza a vivir en lo que serían las visas miserias de, de ciudades intermedias de, de la provincia. Y, y bueno, las condiciones de trabajo en el mercado de, de la yerba mate son. Eh, se le dice que es un trabajador precario, ¿no? Claro, buena, buenas noches María Luz, ¿qué tal? Te habla Hola. Silvio Florio, <risa> la, la otra pata de la mesa. La otra pata. Sí, queríamos hablar de esta precariedad, porque según este estudio de la Universidad Nacional de Misiones, mm. eh, se hizo un relevamiento de, de los tareferos para, eh, para ver eh, si podían registrarse y, sí. y, y de ahí tener un. que el Estado pueda, digamos, in, intervenir más en. En, ...en esta precariedad laboral. Claro, la, la problemática de los tareferos es que eh, hay una subcontratación de la Ajá. mano de obra. Eh, vos tenés eh, en la cadena de producción de Cervamate, el dueño del Cerval, en sí. en su mayoría son colonos, son eh, propietarios de lo que sería un farmer en, en un lenguaje sociológico, ¿no? Un mediano productor, no es un gran productor. Ajá. Y la, la contratación es a través de intermediarios contratistas y... la mayor parte de la mano de obra de lo que sería ese mercado de trabajo está en negro eh, en 2011 la Universidad de Misiones hizo un censo de tareferos que tiene sus pluritos por cómo se ah, midió pero bueno. queremos pero... hacer hincapié en esos pluritos <risa> no, son 15.000 bueno, tareferos es muy complicado poder medir un trabajo tan informal claro. a través de, de, un, de material estadístico mi investigación es más cualitativa yo, ah. yo trabajé eh, Me, me fui con las cuadrillas a los Jarvales, como que es desde otra perspectiva, pero lo que seguramente dice ese artículo es que, bueno, en, en su mayoría las condiciones son eh, precarias, o sea, hay gente que está en negro, se trabaja a través de, de campamentos que, que se instalan a los bordes de los Jarvales con sistemas de enganche en donde el contratista les adelanta mercadería y después el tarefero queda endeudado eh, y a su vez... El trabajo de la tarea es a destajo, o sea, es por cantidad cosechada. Entonces, si llueve, no se cosecha. Uh -huh. Depende de la calidad del cerval. De Uno de los números la de esta de entrevista, yerba. María Luz, es que por día cada tarefero cosecha eh, 500 kilos de yerba mate, media tonelada. Y andás más o menos, depende. Por ejemplo, si es una mujer, eh, saca 300 kilos. Eh, si es un hombre, lo que se dice localmente así, un tarefero guapo, ¿no? que, guapo. que tiene como la, la práctica. es lo que se dice el ser tarecero, eh, anda cosechando 800 kilos, uh -huh. eh, y eh, por raído son 100 kilos, entonces serían 8 raídos, andamos como en ese promedio. ¿A qué llamas raído? Raído es eh, donde, Cabo, pequeña pregunta, es donde se cosecha, es con... son los bolsones, de la, la cosecha de cerramate es manual, se hace... todavía no se mecanizó, Entonces se hace con, con tijera o con cuchillo y se concentra es, esa, esa yerba en los raídos. Y eso se carga en el lomo de la persona, o sea, ahora, hace unos años se empezaron a implementar unos carritos, pero es un trabajo sumamente sufrido. Sí, sí. Este, eso, entonces, María, ¿qué, a nivel salud, ¿qué consecuencias sufren los tareferos? De... Y mira, lo, localmente lo sí. que se dice, el tarefero te dice, bueno, te funde el cuerpo, ¿no? te funde el cuerpo por el mojado y demás. Lo que lo que sucede es que eh, se envejece muy precozmente. Eh, un tarefero tiene una vida útil en la cosecha hasta los cuarenta y pico de años. Después generalmente se accidentan, tienen problemas en la espalda, en las rodillas, en las articulaciones. Localmente se conoce como pasmadura, um, eh, cuando, como uno va a cosechar desde bien temprano a la mañana. Y la hierba se corta más fácil cu cuando está el rocío, cuando, cuando heló. Entonces como el cuerpo se calienta y se moja al mismo tiempo y el ambiente está muy frío, porque estamos hablando de eh, la cosecha es en invierno, ¿no? Es, es, se da desde abril, marzo ah, septiembre, ¿no? hasta septiembre, agosto. La zafra. Entonces hace mucho frío, es un clima húmedo. Entonces pasas del frío al calor y después quedan como pasmados. Ellos les dicen espasmadura porque tienen eh, calambres o el cuerpo se queda duro en el cerval. Y eso hace que, que se les funda el cuerpo, como dicen ellos. Y esto es día a día, Pero, ¿no? continuo, no tiene un descanso fuerte para Y no, porque para el trabajador rural eh, trabaja en la época de cosecha. Cuando no hay cosecha, es, eh, es una población que vive fundamentalmente de los planes sociales uh -huh. y de changas. Y a su vez, como eh, eh, las tareas contraestacionales, como puede ser la cosecha del TEN Misiones, por ejemplo, se mecanizó, u otro tipo de tareas que eh, cada vez emplean menor mano de obra por el uso de agroquímicos, herbicidas, cada vez hay menos tareas en la contraestación. Entonces, esta población queda sin trabajo, está subocupada después. Entonces, sí. el tarefero en la época de cosecha, ahí se rompe el lomo trabajando porque es el único momento del año en que tiene trabajo. Tiene trabajo si hay buen tiempo. Y vos decís que envejece muy rápido y también empieza precozmente, ¿verdad? Empieza muy uh, jóvenes. Hay un y trabajo sí, infantil, mira, hay, o sea, hay estadísticas también. Tradicionalmente, eh, el aprendizaje en la tarea es a través de la ayuda familiar, ¿no? El padre va con los hijos a la cosecha. Ahora, desde la implementación de la asignación universal por hijos, ah. yo empecé a trabajar mis investigaciones desde el 2008. hasta el 2013 que hice trabajo de campo. Ahora yo estoy escribiendo y estoy haciendo la obra de teatro, ¿no? Uh -huh. Este, En el 2009 se empezó a implementar la Asignación Universal por Hijo y bajó, o sea, subió el, eh, el promedio de edad eh, cuando se comienza a tarefear, porque los pibes están más escolarizados por la asignación. Uh -huh. Ahora, como son familias numerosas, que a su vez son familias ensambladas, eh, por lo cual generalmente la, la madre... Eh, los primeros hijos los tuvo soltera o los tuvo con otros maridos y después se juntó con otros hombres y así. Eh, es una cultura también que tiene que ver mucho con el tipo de familia de Paraguay. Eh, es muy común que los hijos mayores comiencen a ir a observar con las madres. Eh, además, los padres generalmente se accidentan. Entonces, de esa manera, los pibes desde edades tempranas, podríamos decir, eh, actualmente están arrancando sí. a los 13, 14 años Hace, te estoy hablando, cuatro años atrás a los diez. Ah, muy bien. Y es un cambio muy rápido que está sucediendo en el momento. Pero sí, comienzan desde edades tempranas y de esa manera se aprende el oficio. Se aprende un oficio que solamente se puede aprender si el pibe está durante un tiempo prolongado en el charbal. Porque si no, es muy difícil de incorporar esa práctica. O sea, localmente está muy discriminada la tarefa porque se considera como si fuera la peor ocupación que pueda tener una persona, la, la, la ocupación más, más baja y menos... Calificada que se pueda tener, pero hay que tener un conocimiento práctico muy importante para poder tarefear 800 kilos por día. Claro, María, eso quería ir porque cuando, cuando tuve el placer de ver la obra ahí en el Aroldo Conti, allí oh, y... por, por los albores de sí, mayo, eh, en el debate posterior eh, sí. hablaban de esta discriminación social que sufre el oficio del tarefero. Sí. ¿Es excluido eh, de otros oficios, quizás también rurales? Sí, eh, lo que lo que yo pude ver, al menos a, a, a través de, de mis trabajos de campo, es que es una discriminación que, pensando en Goffman, es un autor, un sociólogo, eh, sí. y, en, y en Bacant, eh, es una discriminación conjugada, eh, en donde se van dando diferentes grados de discriminación, en la que el, el, la, la peor persona termina siendo el tarefero. O sea, uh -huh. de manera similar a lo que sucede en Buenos Aires, por ejemplo, que nosotros estamos acá, eh, los negros, se les dicen los negros a la población mestiza, en Misiones generalmente la población mestiza es de descendencia guaraní con un mestizaje eh, que es muy amplio porque tenés como, eh, tenés diferentes eh, olas migratorias con, por ejemplo, ucranianos, polacos y demás, criollos después está de el criollo, pero... El mestizo es el negro, es el negro de mierda que está en las visas miserias. Entonces, ese Me mestizo, de ya de entrada, la, la gente pobre es gente que se caracteriza como negra, más allá de, de tener rasgos morochos o no, porque en Misiones hay un gran mestizaje, por ejemplo, en la zona de Oberá donde yo trabajé, sí. eh, hay eh, mucho mestizaje con la parte de Brasil. Entonces, de entrada, esa población que es la de las visas miserias, donde están los tareferos dentro de tantos otros obreros, Eh, o eh, desocupados son negros dentro de, de esa discriminación se discrimina particularmente las personas que viven en estos barrios, son barrios en donde se concentran los rumores sobre eh, marginalidad sobre, eh, sobre robos, sobre violaciones eh, sobre delincuencia y dentro de esto aquella población que es tarefera uh -huh. hay, hay barrios que particularmente son con más tareferos que otros, generalmente son los más rurales dentro de los periurbanos es como un sector particularmente discriminado dentro de este sector más amplio que serían claro, los negros, claro. ¿no? La, la población mestiza. Y el tarefero se le dice localmente tarefero saré, que sería tarefero sucio en guaraní. Charí, Entonces, el tarefero, el sujeto tarefero hay una interiorización de una subjetividad inferiorizada que es eh, que es una conjugación de eh, una discriminación Eh, por las características raciales que además la raza es una construcción o sea, porque eso es un mestizaje hay múltiples fenotipos pero hay una raza que se construida ¿cómo? te sale, te sale la socióloga, la socióloga. <risa> Me sale la socióloga. Eh, por ese lado por el lado de los barrios y por el lado del oficio la tarefa entonces Dentro de todo eso, el tarefero es el que el peor que tiene el lugar. O sea, claro. tal es así que en una escuela, por ejemplo, decirle tarefero a un pibe es lo mismo que un insulto. Mirá. Es un insulto. María Luz, ¿detectaste en tu trabajo de campo? ¿Cómo? ¿Detectaste en tu trabajo de campo? Eh, ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Se sí. Nos está muriendo Silvio Florio. Estoy pasmado también. Arrupo, no te ahora. me pasmes, por favor. <risas> no, es que en realidad es un relato muy fuerte que estás haciendo. Eh, ¿Detectaste tu trabajo de campo? si sí. Un paliativo para, para esta fragilidad laboral es que los tareferos se reúnan en cooperativas. En realidad, cooperativas hay más de productores agrícolas, o sea, de, del otro eslabón de la cadena. Lo que sí sucede desde el 2008 hubo una estafa importante del ANSES. El oh. ANSES retuvo ilegalmente las asignaciones la, las asignaciones familiares que les correspondían a los tareferos. Entonces, a partir del 2008 ya había protestas en donde históricamente las protestas de tareferos, al menos desde la desregular desregularización del mercado de la Cerbamate, cuando el mercado de la Cerbamate entra en una crisis a mediados de los 90 y en el 2001 empiezan a haber unas importantes protestas, piquetes en esa época, bueno, en ese momento empiezan a surgir los piquetes como medidas de protestas, se unen los tareferos con colonos. para pelear por el precio de la yerba, porque Ajá. si el precio de la yerba sube, le va mejor al claro. colono y le va mejor al tarefero, porque estamos hablando de porcentajes. ¿En calidad de qué fueron estas retenciones de, de ANSES? Eh, fue, fue una estafa que se, que se hizo eh, a través con, con contratistas, en donde se, se les retuvieron asignaciones familiares que se les descontaban de los, eh, de los sueldos sí. y no se les daban a los tareferos. Sí. A su vez estamos hablando de una población... Eh, cuyos eh, índices de analfabetismo son muy importantes. Mm. Entonces hay, eh, hubo como un tiempo eh, eh, en donde, está, eh, en donde eh, es difícil empezaron dar a, a darse cuenta de que era lo que estaba pasando. Claro. Pero hay dos momentos en la protesta, eso yo estaba viniendo. Por un lado está en el 2001, 2001, 2002, 99, en donde los tareferos protestan en conjunción con los colonos por el precio de las charlas. Cuando sucede esto del ANSES en el 2008... Empiezan a, comer, eh, empieza a haber protestas de tareceros autónomas eh, donde, y surgen sindicatos más combativos. ¿no? O sea, eh, los sindicat, la Creado central los de trabajadores rurales es la UATRE, sí. pero en Misiones, eh, dentro de lo que sería la tarefa, la UATRE está en la mesa de negociación por el precio de la selva que el precio de la selva lo fija el Instituto Nacional de Servamate, Eh, pero los sindicatos más combativos no, son, no están en UATRE, sino que son sindicatos autónomos, como el sindicato de Monte Carlo, que es uno de los más combativos, que está dentro de CTA, por ejemplo. Uh -huh. Entonces comienzan a aparecer estas protestas y, por ejemplo, hoy están los tareferos frente al ANSES, porque ya se ganó, se ganó el juicio al ANSES en donde les tienen que devolver esas asignaciones, pero el ANSES no se las devuelve. Los tareferos han venido hasta Buenos Aires, incluso en dos ocasiones, y están enfrente del ANSES protestando luego de una semana en donde tuvieron eh, hicieron una caminata desde Monte Carlo hasta Posadas, por oh, ejemplo, oh. y donde oh. se sumó, por ejemplo, el sindicato de Oberá. Entonces, a, a lo que me refiero, hay una combatividad muy fuerte y hay un proceso de, de sindical, sindicalización y, y concientización de clase muy importante en los últimos años, que fue producto de esto y también a través de, de, de esas protestas y de tantas movilizaciones, mejoraron muchas cuestiones ligadas a las condiciones de trabajo de, de los tareferos, por ejemplo. Bien. Antes no había carritos cargadores de rayos y hoy por hoy sí. Lo que no significa que no siga siendo un mercado priorizado. O sea, claro. las condiciones de trabajo son paupérrimas. María, ¿y qué pudieron presentar la obra en Misiones? ¿Tuvo alguna repercusión particular dentro del este grupo social? Mira, la obra eh, en sí... No... A mí lo que me pasó con la obra es, yo además de socióloga soy actriz, uh -huh. y como mi investigación trata sobre la conformación de subjetividades, sobre cómo, cómo las personas sienten, cómo son las corporalidades, había algo que yo no podía transmitir a través del lenguaje académico, a través de escribir claro, una ponencia, claro. de, de, de, de hablar con palabras ciertas cuestiones. Eh, entonces la obra fue una búsqueda, es una obra de teatro, eh, que fue una búsqueda de... Otros lenguajes para poder transmitir estas cuestiones ligadas al ser tarefero, cómo una claro. persona siente cómo es en el mundo dentro de todas estas cosas que estamos comentando ahora, por ejemplo. También está conformada con diálogos mismos de, de tareferos que vos recopilaste en, durante tu investigación. Exactamente. La obra es una obra de teatro documental. Los textos son relatos de tareferos que yo recopilé en trabajos de campo. Eh, Por otro lado, hay textos documentales de Rafael Barret, que era un periodista uh -huh. que documentó sobre, que escribió sobre los mensú, que eran aquellos trabajadores del 1906, del 1900, en, en, en la yerba, en lo que sería el, el mercado extractivo del yerba mate, en, en, en del Alto Paraná. Sí. Eh, bueno, entonces, eh, esa fue la búsqueda de la obra y la intención es llevar la Misiones. Todavía no la llevamos porque uh -huh. como somos de Buenos Aires, la estrenamos ahora en el Conti, la estrenamos en mayo en el Conti y El sábado pasado terminamos la temporada en Buenos Aires en un espacio muy lindo que se llama Nueva Estruz, y la idea es poder llevarla... En la en, calle Humboldt. En la calle Humboldt, sí, en Humboldt y Costa Rica. Este, antes hicimos dos, dos funciones, debate en el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, sí. con, con un debate posterior coordinado por el equipo de investigación de antropología de la subjetividad, que es donde yo trabajo, en UBA. Eh, y bueno, la idea es eh, ahora irnos para allá, irnos para Bien. Misiones y que la puedan ver los tareferos. estaría estaría interesante. A ver qué pasa. Sí. Bueno, María, María Luz, seguiríamos charlando todo el programa. Ay. Como dice el chango espacio de empapados de sudor o tiritando de frío, cargan el brita raído del sino que Dios le dio. Sí, el tarefero de mis pagos. El es tarefero de mis pagos. Pero gracias enormemente, María Luz. No, gracias a ustedes por el interés y la verdad que es, un, es una problemática que está bueno transmitir porque eh, el mate es una bebida nacional que todos claro. tomamos y está bueno saber qué es lo que hay detrás de eso. ¿no? Totalmente. Y, y cuando uno sabe, tiene una responsabilidad social también. Entonces sí. eso también es lo que tratamos de hacer con la obra, que no quede... En un ambiente académico, el conocimiento. También María Luz, transitar. una responsabilidad de sí, sí. consumir, ¿no? Tratar de consumir hierbas que provengan de familias, de cooperativas. En sí, donde no se, ve, no, no se vean formas de explotación como bien las describiste. También, también, también. Bueno, entonces recomendamos yerbas como Titrayjúr o a pipo. Ay, la Titrayjú es riquísima. <risas> bueno, un beso grande, María Luz. Un beso Luz, grande, eh. chicos, y gracias. muchas gracias. Hasta luego. Besos. te acostumbras a la rutina te acostumbras a la pobreza te acostumbras a la derrota también te acostumbras a la volver te acostumbras a no ser nadie te acostumbras a amar de culpas te acostumbras a ser esclavo también te acostumbras A la hamburguesa te acostumbras Al sexo frío te acostumbras Al maltrato también te acostumbras A la violencia te acostumbras Al noticiero te acostumbras A la careta te acostumbras A la mentira también te acostumbras Pero diciembre existió Está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor Esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya Al fumar faso te acostumbras Tomar mate, te acostumbras Hacer las compras, te acostumbras Hacer un seco, también te acostumbras Al aire enfermo de la ciudad Al vino malo y a la resaca Que te caguen, te acostumbras A cualquier moda, también te acostumbras Y se tenían que ir, la costumbre. Es tan fuerte, nena, que aún están ahí Hasta que explote Espera y verá Señora buscando basura en la puerta de mi casa Nunca me acostumbraré Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer Nunca me acostumbraré A tu barrio de lujo enfrente de la villa Nunca me acostumbraré esa señora buscando basura en la puerta de mi casa Nunca me acostumbraré Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer Acostumbré. A ver tu banco vacío, la escuela Te fuiste a trabajar Dale, dale, dale Dale Dale a, dale a vos, te toca dale. Dale, nene. Las líneas de contacto Que nos pueden llamar Acá estamos en el estudio Víctor Basterra Es el 353317 Corremos el papel Acercame al papel Está pegado, Rodríguez ¿no? 35331744. Nuestras líneas de contacto para mis hijos están con el padre. Muy bien, muy bien, Rodi. Y no solo estás para presentar esto. Claro, como te decíamos, dale, presentar, tenías que. ¿Te acordás que trajiste? ¡Otra cosa! ¿Eh? ¡Otra cosa! Sí, otra cosa, Roddy. No, no está, está desconectado, Rodi. Tenés que tener cuidado porque. Traje Mi audio de video, el primer audio que hice en el seminario que estoy estudiando en el Aprendiz Medios. ¿Con Silvia Vives la... es tu profesora? Mi profesora de Silvia Vives, un saludo que te mando. Bueno, le, le, le damos playa al audio, Rodi ¿Qué? No. Ahí empieza, ahí empieza. Ahí, ahí enganchalo, enganchalo. es el adelanto una película. ¿Una peli? Sí. En un mundo lejano, sí. amenazan no, no, no. con conquistar un reino. Cuando piensas que estás a salvo. Confía en mí. cuando dices eso. No, no. Corres más peligro. ¡No lo toques! Cuando ya lo das todo por perdido. Tienen que cumplir la misión solos. Me encanta como pegué. ¿sí? Encuentras el, el, y no en otro guita, para... ¿Tú el ¿Por qué tú a la chica y yo el mapa? Y se si cambiamos de planes. <risa> y cuando crees que ya conoces las reglas, quiero que los encuentren. De veras crees que puedes robarme mi destino. Te das cuenta. Ten cuidado. Porque hay algo que cambiar el sentido de la película. De que esto. Tu libro, es esto. Más que <risa> un juego. Un prisionero, un trono robado, 40 años de cautiverio. Warner, Warner y mis hijos están con el padre presentan la versión más osada de la novela de Alejo Dumas. Alejo... El monte de Condecristo. Está bien, está bien. ¿Te gustamos? Está bien, está bien. ¿Qué vamos a esperar? No, nah, te digo. No, bueno, pero. No, bueno, pero qué ¿se Que Lo le... Le aplauda de pie, no sé. Gracias, Octavio. Oh. Mis hijos están con el padre. Ustedes son un cargo terrible para mí. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Esta mujer no sé lo que quiere de mí. Hija de puta, ¿no? yo soy camionero y me trata como una niñera de mierda. Me cago la vida. Me cago la vida. ¿no? Y aquí, en Mis Hijos Están con el Padre, un nuevo cuarto de hora comienza. Adivinando el sonidito. Un concurso para mentes abiertas, para jóvenes que quieren proyectar y que creen en el futuro del país. Así es, vamos a inaugurar el campeonato eh... Metropolitano de Mis Hijos Están con el Padre, ha llamado la primera oyente y ya no, la bueno. tenemos en línea Hola Hola. Hola, ¿sí? ¿Qué están? Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Diana habla Hola Diana, ¿cómo le estás pasando? Hola Diana, Ay, gracias por llamar el programa, Lo único que les quiero decir es que yo no creo en el futuro eh. esto de que apuesta en el futuro estas es mentiras mentira Bueno, te regalamos oído absoluto Si adivinás los sonidos Que vas a escuchar a continuación. Buana. ¿Está lista? ¿Está preparada? Sí, sí. ¿Con quién sí, sí, está? ¿Estás sí, con toda tu familia? ¿Estás nervioso? Sí, está estoy, estoy, estoy sola, pero, no. pero sí. Ah, bueno. ¿Estás bueno, comiendo algo, todo? al menos, un arrocito. No, no recién llegué, así que no estaba ah. mirando un papel. Así, ¿Y a qué te, te dedicas, Dayana? Contanos a qué te dedicas. Dale. Eh, me dedico a, eh, soy maestra jardinera. De mentira, pero soy maestra jardinera. Eh, un gran abrazo a todas las maestras jardineras que escuchan este programa, siempre, siempre poniéndole onda, trabajando con los chicos. A todas lleno, las señas. Tiene un, un efusivo abrazo a todos los niños, eh? un efusivo pero no pervertido abrazo. Ah, Vamos bueno. entonces con el primer sonido, Ay, Dayana. Se viene, se viene. Sí. Presta atención, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te estás preparando para este fin de semana, Dayana? ¿qué está el sonido? <risa> Bueno, eh, tenés que adivinar entonces el sonido eh, Un birome en una lata No, no, no Dayana eh, lo tiene que adivinar no, Perdón, perdón Son pochos los que se están haciendo en el microondas ¡Correcto! No, te la puedo creer, soy una genia Soy una genia Muy bien, Dayana bueno, Pero todavía tenés el 25% de las respuestas acertadas Vamos ya con el segundo sonido Sí ¿Cómo? Ajá. Eh, es una um, cáscara de maní que pisaron Uy, qué bien, Dayana, impresionante ¡Satisfactorio! ¡Satisfactorio! ¿En qué barrio la respuesta. pisaron? Tengo un oído buenísimo Muy bien, Dayana ¿eh? sí, no. Bueno, vamos, sí. faltan dos Faltan dos, si acertás Pasás a la final 50% de respuestas Acertadas Vamos con el tercer sonido esta es difícil, eh. Es complicado. ¿eh? Ya estamos en las instancias finales y se va complejizando. No no tengo, no, venga. Eso es un toro mecánico que ¿Sí? lo están eh, lo están prendiendo, esa motor. Entonces escucho el rum. Impresionante, Dayana adivinando 3 de 3, metió un pleno. Muy bien, muy bien, pero ahora falta la más difícil, ah. falta la más, la más difícil Llegaste al octavo escalón con Gerardo, vamos a ver si ahora sí podés acertar este sonido, se viene la más difícil Atención pura, momento cordifinil Silencio, sí, por favor Ah, no, no, ya está listo, listo Sí, es muy claro La tengo, la tengo La es, segura, en, ¿no? Está segura, Mira sí, que se no, arriesga No, no sí. esta es la más clara de todas, me parece Es, está sobre un plato de porcelana Pero Apa. Es Epa. una torta de ricota no. Muy rica que la están cortando Estoy segura Una porción buena ¡Sí! ¡Ganaste el viaje! Tomá, yo, sabía, yo sabía Un viaje al porrón Con el bolso lleno Muy bien, ¿De? Dayana ¿Te preparaste durante mucho tiempo Para esta competencia? Sí, la, la verdad que hace rato que vengo escuchando todo, cada sonido, y, y soy buena en este Mariana, muy, viene, muy buena viene la pregunta bonus, si adivinás ah. de dónde es la torta de ricota que estaba siendo cortada en el plato de porcelana. Chino, Chino. ¿Cómo? De Chino, de, de es vecino porque hacen las mejores tortas de ricota. ¡Es de Chino el de la Soy capo de la torta de ricota ¿Qué esperás para comerla? ¿La torta de ricota? Señora, señor, reclame, venga y busque su torta de ricota Juan de Justo, 5183 Dayana ha sido seleccionada Para una porción XS de la torta de ricota de Gino. ¿Dónde la puede ir a buscar, Dayana? A Juan B. Justo, 5183 entre Bufano y Artiga. ¿Y si Dayana no tiene ganas de ir caminando? Se queda sin torta de ricota. Ah, no. Podés llamar al 4585-4865. Gino, el capo de la torta de ricota, Juan B. Justo y Artigas. ¿Algo más que nos quieras contar, Dayana? ¿Estás eh, contenta? ¿Ya alguien? No, estoy muy emocionada, la verdad que es la primera vez que me ganó algo. Oh. Me gustan mucho las tortas de ricota. No, estás llorando, Dayana, no te pongas sí, mal. Es, sí, Esa es una de los redonditos, que son de ricota, y la verdad que es una torta para mí... Es... lo mejor que me podrían hacer, gracias, muchas gracias, me encanta, me encanta el programa. Qué lindo, ahí, nos encanta, nos encanta que nos escuche gente así, sí. bien sola, ¿Puedo? Que, que... ¿Puedo mandar saludos? ¿Puedo mandar saludos? Eh, sí, eh, dijiste que estabas muy sola, pero bueno... Sí. No, bueno, sí, justo a mí misma, porque yo esto lo grabo, y nada, y que, me quiero mandar un saludo. Ay, qué ternura. Muy bueno. bien, Dayana, y no, por favor, no te vayas de línea, porque aprovechando la emoción que tenés, vamos, tenemos una sorpresa... porque está en línea un una tía lejana tuya de Europa. Sí, van a hablar pero fuera del aire. Oh, por favor, mi tía mi tía Zulema, Ah, Segundo. correcto. Zulema, ¿ves? Me gané esa torta. Mm, no. Muchas gracias Diana por tu tiempo, por tu comunicación y por tu éxito a la hora de adivinar cada uno de los sonidos. No, me lo son excelentes. La verdad, son excelentes. Gracias y sí, puedes seguir son, sintonizando. Mis hijos están con el padre. A continuación se viene la pica pelea entre los hinchas de San Lorenzo y los fervientes seguidores de Paenza. No te lo pierdas por mis hijos. con el padre. Gracias, Diana. de diversidad... ...mis hijos... ...están con... ...el padre... ...mis hijos... ...están con... ...el padre... hijo ...con el padre... ...bueno y así como lo estabas... ...adelantando vos Diego... ...sin... ...sin faltar la verdad... Eh, tenemos este tema candente anu Aún hay revanchas por los enfrentamientos en Obelisco Entre los fanáticos de Paenza Que fueron a festejar Y los fanáticos de San Lorenzo Se habrían cruzado la semana pasada Ambos grupos cuando fueron reconocidos Los dos con títulos internacionales Todo empezó cuando un extremo paencista Dijo el teorema de San Lorenzo Es este Si un supermercado y un club quieren el mismo espacio y le sumamos un gobierno fascista nos da por resultado uh, un 50% de boedo feliz oh, te vamos a matar, gordo! porque los domingos no le mean la vereda a lo que un hincha de san lorenzo respondió sacame la raíz cuadrada de esta mientras apoyaba a un simpático doctor en matemáticas al instante ya volaban botellas rotas y escuadras filosas Este fue el relato en exclusiva. Para mis hijos están con el padre del vendedor de Máscaras de Paenza que estaba esa noche en el obrisco. ¿Hasta cuándo? El peor de los finales. Barbaridad. Ando un poco cansado, sabes Ando un poco cansado, sabes Porque Diego, un poco agotado, una semana dura. Buenas de, de dormirme. Diego, te invitamos entonces al sí. décimo tercer simposio de los seguidores del no hacer. Mm. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Pereza, se pronunciarán muchos y elocuentes bostezos. Sí. y habrá una gran somnolencia generalizada. En algún lugar alguien hará algo, pero muy poca cosa. Yo no quiero hacer nada. Se estima que la recaudación en todo el mundo se elevará algo más de un peso. Sí, mediante el bostezo adorna el hombre su aburrimiento, su estilo propio. Bosteza. Bosteza. Decimotercera campaña de reivindicación del bostezo como forma de expresión y pensamiento ¿Y por qué no? Precaución, administre bien su hastío Aún habrá de hacerle necesario por muchos años más Uf. Mis hijos están con el padre Y así dice este tema, bostezame mucho Bostezame mucho como si fuera la última vez Bostezame. El bostezo es una de las cosas más contagiosas que se ha inventado en el universo. Pará, por el acto reflejo, decís vos. Por el acto reflejo, exactamente, Diego. Pero para no bostezar podés escuchar este programa, ¿dónde? Todos los domingos en Radio Aijuna de Bernal Terminando el fin de semana Muchos están entre suicidarse o escuchar este programa Pueden hacer las dos cosas Pero en, eh, primero escuchando el programa Porque si no va a ser muy difícil Y mientras planificas tu suicidio Los jueves a las 14 horas En el aprendizmedios.com.ar En el CFP número 24 De Flores Ahí salimos Este programa es envasado en origen En Radio La Retaguardia Muchas gracias a Fernando Tebele Y Eugenia Otero Y mandanos eh, ¿Qué dibujito tiene en la torta Fernando Tebele? mándanosla al Facebook eh, Porque hay disputas Entre que podría sí. ser un bo patinio O un micrófono gigante También salimos por Si estás dando una vueltita Por mataderos O clavándote una grande de musa en el cedrón Escuchanos por AM 90 a 24 en radio, salvo que haya partido. Y recordad que recortando un 5% del audio de este programa tenés importantes descuentos en mega farmacias. No dejes de participar en nuestros juegos, concursos y llamados tan delirantes para con vos. Mucho, mucho, como si fuera tan de la última vez, tres, última vez. Besame, besame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Ah, no, no, no, no, vamos allí, vamos allí, vamos allí, vamos allí. Vamos allí, vamos allí, vamos allí, Písame mucho, mucho, mucho Como si fuera tan tarde la última vez Esta es la última vez Pero písame, no Empezaré mucho molochazo Nada, nada, nada Tengo miedo a perderte, perderte otra vez No va más